Nos vemos en Radiocracia y vamos a hablar con Gustavo Rodríguez, que es el director de deportes de la Municipalidad de Santa Rosa. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí estás ahí. Sí, acá estamos, acá estamos. ¿Cómo estás? andás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Eh, te consultamos. ¿Trabajando? Sí, por supuesto, me imagino. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? No, vos digo, trabajando. Yo también, y sí, sí. Somos dos laburantes. ¿Qué te pasa? Sin lugar a dudas. Che Gustavo, no, eh, decíamos hoy temprano, bueno, que se confirmó esto de que no no habrá actividad de colonias de vacaciones en el Centro Recreativo Don Tomás porque se ha dispuesto que sea en otros lugares de la ciudad. Contanos, eh, ¿por qué razón y, y este si ya está definido dónde, cómo? Bueno, vamos por partes, como decía. Eh sí, en, el, en la Laguna Don Tomás no vamos a tener el parque recreativo, esa el natatorio habilitado este verano debido a que se van a empezar a hacer Eh, refacciones necesarias porque bueno después de ya más de 50 años de inauguración de esa pileta nunca se han hecho las refacciones necesarias para que realmente quede en condiciones de un buen uso y un mejor uso entendiendo de que es un natatorio que tiene casi 14 millones de litros de agua que no tiene equipos de filtrado que no tiene un mantenimiento adecuado ya de hace muchos años hace de que hoy eso realmente esté en muy malas condiciones uh -huh. debido a eso bueno ya empecé empezamos a trabajar con Con Luciano, sobre, cuando yo empecé la gestión hace unos meses atrás, de que sabía que, que hacerlo nuevo, y ya que se iba a hacer un gasto que se hiciera realmente bien para que quede en condiciones de, de mejor uso, y de que se le dio la idea de poder realizar con el espacio que ya está, eh, trabajar dentro de dentro de ese espacio refaccionándola y dejando dos, una pileta con las medidas este, de largo y ancho de una olímpica, de 50 por 25, una más eh, recreativa de 19 y medio por 25 y otra sobre el sector de la punta orientado hacia el sector donde está la laguna para ubicarse que se eh, tendría sobre una isla en el medio y echarían 22 sectores más bajos para la, la parte recreativa eso sería el, la idea general obviamente es adecuado a pérgolas, a salas de depósito a lo que la sala de lo que es eh, la sala de este de, de trabajo de depósito, todo que estaría todo dentro de, del mismo sector que hoy está la, la pileta, que eso está todo afuera este así que bueno, armar un sector uh -huh. más lindo y bueno, que sea de mejor uso, obviamente el tener dos o tres piletas en condiciones y con equipos de filtrado hace que se pueda usar más tiempo que la calidad del agua que se pueda mantener sea mejor y que la podamos usar hacia más tiempo en el que podamos hacer el verano más extensivo a la hora de poder estar trabajando con distintas piletes, no con una sola que solo teníamos que pasar el barrefonte, realmente se, se hace muy difícil el mantenimiento, como todos sabemos, siempre en algún otro momento del año la, el agua no estaba en las condiciones este necesarias como para poder realizar las actividades, así que bueno, Bien. debido a esos cambios es que se ha decidido cerrarla ahora para poder llegar al verano próximo de la mejor manera posible, Eh, eh, vos decís, Gustavo, el, eh, esta esta obra que ha sido anunciado que sí. cuando hay un anuncio de una obra tan grande y tan interesante, además genera enseguida sí. este preguntas que tienen que ver. Primero, si son fondos sí. municipales y si ya están garantizados. Y segundo, los plazos. Vos decís que el verano próximo ya est esto estaría listo. Sí, no no te sabría decir con exactitud si todo el proyecto, pero sí seguramente lo que va a ser el natatorio va a estar gran parte ya para inaugurar y vamos a estar realizando el Pro 2026 ahí, uh -huh. eh, sobre montos y plazos, realmente eso no te lo sabría decir, porque no son cosas que maneje yo, son cosas que se manejan de otro área de, de la municipalidad. Yo lo que tengo el enfoque y la necesidad este, de, de contarles de lo que es la parte deportiva y el enfoque del por qué lo hacemos y por qué y para qué, digamos. Después todo lo demás lo manejan otras áreas de la municipalidad bien pero y bueno y a la segunda pregunta tuya obviamente el provida se va a seguir realizando lo vamos a hacer eh, en el gremio de SOEM, vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando también en el gremio de adel también vamos a estar trabajando en el club agrgrario en doble turno en colonia escalante también en doble turno así que el proviidad se va a seguir realizando el delgado de los chicos lo vamos a hacer como se hizo el verano este que pasó con transporte propio y también este lo que no lo hacen de manera particular llegando a distintos lugares por medio de de coordinadores, que son chicos que están trabajando con nosotros en las escuelas de de verano invierno y que van a estar trabajando también para estar acercando a los chicos a, a los distintos lugares que tenemos para poder realizar el Pro Vida, que va a iniciar el 6 de enero y va a estar terminando el 7 de febrero. Uh -huh. eh, únicamente, ¿hasta ahora está garantizado que habrá actividad en Belgrano y Colonia Escalante o es probable que en algún otro lugar también? Adel, el gremio de Adel, en el predio de Adel ah. y el predio del SOEM, son los cuatro predios que vamos bien. a tener actividad. Bien, bien y eso ya está eh, asegurado que vamos a estar arrancando el 6 de enero uh -huh. y, y esta situación de la pileta actual de la laguna que bueno decías una falta de mantenimiento total y etcétera ¿los tomó en algún sentido por sorpresa alguna rotura o, o ¿por qué se decidió encarar esta obra ahora y no por ejemplo en el, en abril o en el o durante el invierno? Eh, a ver, el arreglo de la pileta había que hacer o sea, hace mucho estos cambios y eh, El, eh, se inicia ahora por los plazos que se necesitan, este, reglamentarios, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, como digo, no son situaciones que manejo yo, sí. pero sí de los tiempos que se necesitan para realizar la obra pública. Entonces es necesario tomarnos un año para poderlo realizar, si no, no se llega, obviamente, o era este verano o el otro, pero un verano y vamos a tener que tomar. Eh, y bueno, se decidió hacerlo ahora y me parece perfecto como... Siempre les digo, creo que el deporte va siempre de lo urgente a lo necesario y creo que estas realmente son cosas urgentes que hay que realizar porque ya no no se puede esperar, por ahí podemos esperar en, en generar un nuevo poli como se inauguró, reinauguró el otro día en el 5000, ¿no? con una cancha de fútbol sintético, con un gimnasio, con un playón, por ahí esas cosas se pueden seguir esperando y sabemos que son necesarias para el desarrollo del deporte de la ciudad, pero bueno, por lo menos ya se reinauguró ese con una cancha de fútbol sintético y un playón y el gimnasio en condiciones, Ojalá que podamos seguir de esos tipos de módulos este, realizando en la ciudad, en muchos lugares, y creo que eso nos va a seguir ayudando a todo el desarrollo que nosotros venimos haciendo en este año con, con el deporte, en las escuelas deportivas, con adultos mayores, con el Ñuco, con la liga de voleibol que hacemos junto a la universidad, este con los encuentros de escuelas deportivas, creo que eso va todo de la mano y bueno, creo que, que de esa necesidad que teníamos de poder organizar el deporte, lo hemos hecho, y de ahí van a nacer la necesidad de poder tener los espacios Este, necesarios y coherentes y correctos para poder realizar esas actividades. Creo que todo va de la mano y bueno, acá se ha llegado un cuello de botella y creo que realmente para poder seguir realizando los prohibidos de verano este con no solo cantidad, sino que también darle calidad, creo que era necesario hacer estas refacciones y bueno, se ha apostado a salvador Pero los chicos van a seguir teniendo su prohibida de verano. Y Gustavo, esto que mencionabas del 5000, bueno, fue muy visible y, y se nota en general puntualmente tu área está siendo visible en la gestión, es, es como si hubiera por lo menos un, una bajada de línea de la intendencia en ese sentido, no sé si si vos también lo sentís así y si te sentís cómodo en ese en ese rol, pero está previsto algo, que esto que se hizo en el 5000 se salga en algún otro barrio de Santa Rosa? Mira, eh, primero sí me siento muy cómodo trabajando, obviamente, eh, vos como muchos que me conocen saben que que esto lo hago por una cuestión de que me, me, me gusta mucho el trabajo del deporte, me gusta mucho el trabajo social y poderlo hacer en mi ciudad, este para mí es un orgullo poder día a día poder estar haciendo estas cosas. Obviamente estas decisiones yo propongo y, y obviamente Luciano es quien dispone, sin lugar dudas del intendente y toma las decisiones. Sí lo tenemos hablado, sí lo tenemos charlado, el poder seguir haciendo este tipo de desarrollo. Yo le he propuesto a él eh, soñar en que cada uno de nuestros, por lo menos de... ...en estos cuatro, cuatro puntos cardinales de la ciudad... ...donde tenemos una gran barriada... ...poder tener polis deportivos como el 5000... ...y no solo con una cancha de fútbol sintético... ...un gimnasio, un playón... ...sino que también tener una pileta... ...creo que eso sería excelente para nuestra ciudad... ...porque eso nos ayudaría a tener mayor comodidad... ...mayores beneficios... ...y una mejor atención en las actividades de verano... Eh, ...ojalá que lo podamos realizar... Eh, ...yo se lo he propuesto a Luciano... ...obviamente está en carpeta para analizarse... ...yo creo, y esto es muy personal... Y este y voy a hacer muy soñar mucho con esto en su momento cuando en mayo junio le dije lo de la pileta me dijo vamos a trabajarlo vamos a hacerlo lo empezamos a trabajar empezamos a hacer el proyecto y hoy lo estamos lanzando o sea que espero y, y sigo sigo con la fe intacta de que, que el intendente va a seguir dando el apoyo al deporte como lo viene haciendo y seguramente algún poli más como el que se inauguró el otro día vamos a estar inaugurando a uh, la brevedad Gustavo Rodríguez, director de deporte, gracias, más vale que si querés agregar algo más, el micrófono está abierto. No, no, como siempre agradecerte a vos y el otro ya nos cruzamos y que nos debemos un café, para los que no saben hicimos el secundario juntos, así que creo que nos debemos una charla, hace mucho tiempo que nos charlamos y recordar viejas épocas, así que agradecerte y mandarte un abrazo grande, Juanpa. Dale, y, y, y soltaste la edad, ya nos debemos un café ahora, no una birra. Un café. Y, eh. bueno, y claro, bueno, y bueno pero si empiezan a sacar un poquito de cuenta van a salir los años que tenemos. Yo para que sepan que tenemos la misma edad. Sino decir, ¿Qué viejo el director de deporte? No, no, Juan Pablo también. Ya Gustavo, <risa> gracias. Ahora soy Andy, muchas gracias. Gustavo Rodríguez es el director de deportes de la Municipalidad de Santa Rosa.